El Círculo Secreto Es uno de los portaaviones más grandes del mundo A bordo viajan nada menos que 6.000 hombres Es el Nimitz Y ahí se produjeron varios avistamientos en The OVNIs Que aparece en un informe secreto que se ha conocido ahora Un informe que dice que los OVNIs están dotados de una tecnología más que avanzada Un informe que certifica que sí, que sí, que existen Es un tema que vamos a hablar aquí en el Círculo Secreto con Joseph Enquijarro Josep. muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Josep. Hay muchos eh, detalles en este informe, pero lo primero, vamos a contar esa experiencia de varios eh, pilotos y varias personas que iban a bordo de ese portaaviones eh, tan enorme, tan monumental. Seis mil personas eh, a bordo van de, en ese portaaviones y se protagonizó, los eh, pilotos eh, protagonizaron un hecho sorprendente. No solo los pilotos, también hay que añadir aquí los radaristas eh, que conforman parte de la tripulación del Nimitz y de su buque escolta, el USA, Princeton, así como otros eh, elementos tecnológicos que han intervenido en estos avistamientos que se produjeron entre el día 10 y el día 16 de noviembre de 2004. Eh, estamos hablando de un objeto de 14 metros de diámetro que eh, fue bautizado con el nombre de TIC-TAC en alusión a unas pastillas eh, mentoladas que se venden en los Estados Unidos que tienen esta forma fusiforme y que han sido eh, gracias a esa forma bautizados estos objetos no identificados pues como, como Tic Tac y que eh, algunos de estos pilotos lograron filmar a través de sus eh, cámaras infrarrojas, desde la carlinga de sus aviones, y ofrecer por primera vez datos objetivos de cómo evolucionaban estos objetos que parecían salir del mar. Es más, describe el informe que había una masa eh, sumergida, Mucho más importante de la que parecían emerger estos, eh, estos objetos no identificados, que por cierto, los eh, norteamericanos, que como bien sabes Bruno, fueron los artífices de bautizar a los UFOs como ovnis, como objetos volantes no identificados, ahora... Eh, han un un por término, nueva... Giuseppe, un término que tenemos hay que decir que en su momento se utilizaba la expresión platillo volante, la expresión UFO traducido ovni, es un término que aparece por primera vez también en un informe militar. Así es, y que ahora, como te decía, ha sido cambiado por el de DVAA, Vehículos Aéreos Anómalos, una denominación que tú recordarás muy bien, empleó la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, quien al parecer ya te, habría tenido información privilegiada de estos informes en, durante la campaña electoral. Un informe secreto, ¿cuál es la historia de ese informe secreto que cuenta este caso y otros casos? Porque ha sido gracias a la labor, a la permanencia en la insistencia de varios investigadores y periodistas que se ha podido conocer esta información. Así es, eh, todos eh, nos sorprendimos al conocer de la mano de los periodistas del New York Times de la existencia de ese programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Así es como eh, recibía el proyecto, eh, el nombre del proyecto que tenía una dotación presupuestaria de 22 millones de dólares. Pues bien, esos 22 millones de dólares sirvieron, entre otras cosas, para recopilar eh, testimonios y filmaciones entre las que estaban las de este buque insignia de la Sexta Flota Norteamericana. Y, eh, por lo que sabemos... Este informe fue recopilado por, uh, por un canal de televisión de Las Vegas. Tiene un, un equipo de investigación uh, que recibe el nombre de e y que es el equivalente al equipo de investigación, pues, por ejemplo, de La Sexta, por decir algo de A3 Media, ¿verdad? Un, un informe de siete páginas en el que venía información muy relevante eh, de, de, de estos avistamientos, avistamientos que ya se conocían porque el director del programa, John Elizondo, había eh, filtrado a la, al Washington Post y al New York Times tres filmaciones que se correspondían con tres de esos avistamientos con... con con el Nimitz como protagonista, en el que se veía una, una lentejuela, un, una pastillita, un tic-tac, como ellos dicen en el informe, haciendo evoluciones a gran velocidad. Y los propios pilotos en las grabaciones se sorprendían en el audio diciendo ¡Wow! ¿Cómo has podido atrapar eso si se está moviendo a una velocidad extraordinaria? Estamos hablando de aparatos que son capaces de captar a 200 millas una pelota de, de, de golf es decir que estamos hablando de aparatos súper sofisticadísimos y que manualmente no podían atraparlos y sin embargo con este eh, dispositivo de rayos infrarrojos lograron atrapar y filmar estos misteriosos objetos Perfecto. bueno, se ha sabido que eh, la Fuerza Aérea elevó un informe en 2009 con destino al a, gran mando del Pentágono Y las conclusiones, Bruno, a mí personalmente, que soy investigador OVNI y a ti me imagino que te emocionará igual, me han dejado mmm, anonadado. Porque, entre otras cosas, dice que los OVNIs no pertenecen, o para ser exactos, dicen los vehículos aéreos anómalos, no pertenecen a los Estados Unidos ni a ninguna otra nación. ¿Y por qué dicen eso? Dice porque poseen una sofisticada tecnología que les permite acelerar y efectuar maniobras imposibles para los más avanzados aviones y dispositivos, y son tan avanzados que nuestras defensas resultan ineficaces y pueden volverse invisibles, tanto al radar como al ojo humano, cuando ellos quieren. Y ese ellos quieren, le pongo yo las, las comillas. Y finalmente dice... Eh, que hay una todo esto acredita que hay una inteligencia detrás de sus vuelos en el espacio aéreo. Eh, solamente les ha faltado decir que se trata de extraterrestres. Se ha calculado en estos informes, con, con estas filmaciones, la velocidad a la que podría ir estos tic tac. Sí, eh, básicamente la, la pantalla del, de la infrarroja determina la altitud a la que estaba, estaba el, el avión estaba sobrevolando a veinticinco mil pies de altitud que equivaldría aproximadamente pues, a unos 8 o nueve mil metros de altura. El objeto estaba ligeramente por debajo, es decir, que estaría situado entre los 6 y los siete mil pies. El avión se estaba desplazando a 250 nudos, que equivale aproximadamente a unos 400 kilómetros por hora, y ese objeto triplica esa velocidad. Y fijaos bien lo que os estoy diciendo, triplica esa velocidad. Es cazado literalmente por el por el, uh, este dispositivo, eh, cuando es cazado ya hace el seguimiento, el, el rayo láser que se encarga de, de hacer ese seguimiento y por lo tanto no puede superarlo porque estamos hablando de velocidades que rayan la velocidad de la luz, pero en un momento dado el objeto decide irse y se va, y es imposible de que el dispositivo pueda alcanzarlo. Pero es que durante la filmación se están viendo giros, que no son literalmente de 90 grados, pero sí son muy acusados, que si hay algo a bordo de esa, de esa estructura de 14 metros, es evidente que no puede ser biológico, porque quedaría aplastado por la, por la gravedad. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a algo que o bien es teledirigido o no está tripulado. ¿no? Maniobras eh, imposibles, dice, este informe que efectúan esos objetos, que se insiste no son de Estados Unidos ni de ningún otro país en del mundo. Así que invalidan la teoría de que los OVNIs, los no identificados, son solo eh, armas eh, secretas, eh, aviones eh, más desarrollados, porque el informe insiste en esas eh, maniobras y el informe, como todo informe top eh, secret eh, que se precia, tiene sus borrones y sus eh, tachaduras en lo que ha parecido, ¿no? Sí, y si me lo permites, hay una anomalía... Eh... Nosotros que estamos algo habituados ¿no? a manejar información oficial, aunque en nuestro caso tratamos más la información española, también hemos visto muchos de los informes que han sido desclasificados gracias a la Freedom of Information Act, esa eh, acta de libertad de información que se promulgó a raíz del escándalo Watergate y que hace que cualquier ciudadano norteamericano pueda solicitar al gobierno eh, información clasificada y, y, y obtenerla con, con esa salvedad de que los protagonistas queden tachados o queden tachadas aquellas cosas que afectan a la seguridad nacional. Y hay algo que llama la atención y es que no hay ni membretes ni firmas. Es un informe limpio. Pero ¿por qué se ha validado? Diréis. Pues se ha validado porque quien lo ha proporcionado ha sido precisamente este sanador que está directamente involucrado dentro del proyecto llamado. ...secreto del Pentágono... ...y para los amantes de la conspiración... ...os diré más... ...este hombre que después de dar a conocer eh, esta información... ...y de anunciar que existían más informes... ...más filmaciones e incluso objetos, eh, no, me, no me refiero a estructuras, sino a, a, quiero pensar, porque no lo determina, que se trata de, de, de artefactos, de, de, de, de pequeños trozos rescatados, o bien de avistamientos o de aterrizajes de objetos no identificados dentro del territorio de los Estados Unidos, pues ha caído enfermo Y ahora mismo se está recuperando de un grave cáncer que amenaza su vida después de prometer a los periodistas que iba a liberar toda esta información antes ¿eh? de la conspiración verdad es mucha casualidad desde luego que sí y también este informe incluso señala el hecho de que es una amenaza para la seguridad nacional no lo que pueden hacer estos objetos sino dar a conocer y compartir esa información sí esta es una de las uh, declaraciones que llaman la atención eh, que fueron uh, efectuadas por Chris Mellon... un ex oficial de inteligencia de la, de la CIA y del FBI ...al Washington Post y que aseguraba que la falta de voluntad del Pentágono para dar información entre agencias, ¿eh? entre el propio FBI, entre la propia CIA y otras agencias gubernamentales como puede ser por ejemplo la Agencia de Seguridad Nacional a la hora de, de compartir información relativa a este tipo de avistamientos, puede generar una falla dentro de la seguridad de los Estados Unidos. Y la comparaba específicamente eh, con lo que sucedió, por ejemplo, durante los atentados que tú también conoces, Bruno, que son los del 11 de septiembre. Eh, los atentados al, al World Trade Center se podían, vamos a decir, Eh, poder evitado o, como mínimo, eh, minimizar sus efectos si se hubiera compartido la información, porque, como bien sabemos, las eh, agencias de inteligencia ya tenían bajo sospecha alguno de los supuestos terroristas. Se sabe, Yusef, en este informe que antes hacías tu alusión a a que eh, pues estos eh, vehículos aéreos anómalos habrían salido de, de, de, del fondo del, del océano del agua uh -huh. y que había incluso una supuesta masa informe ahí lo, en, localizada. ¿Se sabe si también han hecho algún seguimiento de intentar localizar qué estaría ahí eh, bajo el agua o si han intentado también dar algún, algunas coordenadas? Para, para apoyar todo, toda esta investigación, todas estas es afirmaciones Es muy interesante lo que, lo que pregunta Silvia, pero desgraciadamente lo desconocemos. Lo único que tenemos es un testimonio que sí se ha atrevido a hablar. Lo hizo durante eh, un, uh, un programa en abierto eh, que se emitió para los Estados Unidos de uno de los pilotos eh, que se vio implicado en estos avistamientos. Un, concretamente un eh, David Freiburg se llama, si la memoria no me falla, y que estaba a bordo de un F-18 y que él él mismo pudo presenciar esa masa que estaría eh, sumergida eh, a, a pocos metros eh, por debajo del mar... ...porque él decía que podía haber contornos definidos de una forma más o menos eh, circular... ...y de un objeto que estaría rondando los 90 metros de diámetro. Ese objeto, él decía, estaba en movimiento como si se tratara de un submarino, pero en este caso no de las características de un submarino, porque estamos hablando de una sombra eh, mucho mayor, pero no especifica si se podía tratar de una estructura, eh, pues qué sé yo, tipo nodriza, ¿no? Que entraran y salieran estas, eh, estos pequeños artefactos de 14, bueno, pequeños, es una avioneta, 14 metros, es un, es un cacharro importante, eh, si pudieran servir para eso o se trataba de alguna otra cosa. No profundizan en absoluto, ni siquiera si el Nimitz o el Primestone, que fueron dos de los buques afectados que sí tenían a bordo eh, capacidad tecnológica con sonar y otros claro. dispositivos para poder hacer un seguimiento si tuvieron trazas o no de todo eso no se habla en absoluto en el informe y es una de las incógnitas que quedan por resolver para que algunos digan que no hay información actual sobre ovnis eh. Cuando dicen eso, bueno, pues eh, nosotros eh, les exponemos este informe de, relacionado con avistamiento, relacionado con pilotos, un informe dirigido al Pentágono, un informe que se ha conocido hace muy poquitas eh, semanas. Una semana en la que además eh, se está celebrando, Josep, es un clásico del fenómeno ovni, las alertas ovni. 40, 50 años eh, llevamos eh, mirando los cielos así es, y no nos cansaremos porque más allá de la búsqueda eh, de los, eh, vamos a decir eh, eh, UFO Hunters ¿no? o cazadores de ovnis que los hay y, y, y se lo pasa muy bien, L las alertas son un modo de confraternizar, de poner puntos en común y de reunirse personas que seguramente durante el año pues están uh, más separadas o no haciendo un trabajo de campo tan exhaustivo. Yo siempre he sido muy escéptico con respecto a la utilidad práctica ¿no? de triangulación o de observaciones que se puedan producir en una noche como esta, pero sin duda invitar a la gente a mirar al cielo a contemplar las estrellas a ver que hay cosas por encima de nosotros nos hace eh, plantearnos muchas cosas y desde luego una de ellas es que no estamos solos en el universo precisamente eso es lo que se han planteado en esta alerta ovni, se está celebrando ahora mismo porque nos vamos a la hora del río ahí onda cero, la hora del río y el programa misterios en la onda ha juntado a muchas eh, personas a de personas para vivir esta experiencia, esta auténtica experiencia de la radio en directo, Javier Lobat Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo está yendo la noche? ¿Qué ha ocurrido? ¿Los cielos como se han presentado? Bueno, por pues aquí están los cielos despejados totalmente, una temperatura excelente. Muchas personas viendo los cielos eh, a, a la de obviamente. Y bueno, por pues aquí estamos con los compañeros de un de de la del río. ¿Y se ha visto algo? No, no, todavía no se ha visto nada. No, ya sabéis que, lo, aunque sea, aunque, aunque suene un poco controversia, no hecho sé, suele ver ovnis las alertas ovni, que es, es sincero y honesto y, y con las la personas. ¿no? Lora del Río, en Sevilla, ahí hemos estado con Onda Cero, Onda Cero, Lora del Río, con Javier Lobato. Javier, muchas gracias por acompañarnos y cualquier novedad, cualquier cosa que ocurra, nos la cuentas, ¿de acuerdo? De acuerdo, Bruno. Buenas noches. Mucha suerte. Josep, este informe del que nos has estado hablando, yo estoy recordando una portada de una revista, la revista Stendek, en Barcelona, en los años 70 del siglo XX. Una portada, la he mencionado, en cierto modo, al comienzo de este círculo secreto, una portada que decía, y, y, y impactó muchísimo, fue, en, en su momento tuvo una penetración enorme en la opinión pública. Sí, existen. Era eh, y una fotografía una imagen eh, de un presunto ovni bueno pues este informe certifica eso rotundamente sí yo sospecho además que vamos a seguir asistiendo a un goteo de informaciones eh, gubernamentales eh, noto cierto despecho en eh, la persona de John elizondo que es el, el que fuera responsable él abiertamente no puede decir nada está ...obligado a mantener el secreto por el cargo que desempeñó. Fíjate que cuando se estaba hablando tan poquito sobre el fenómeno, sobre el fenómeno de los no identificados, ha aparecido este informe que nos ha revolucionado a todos un informe que además no es nada ambiguo insistimos, este informe habla sobre avistamientos relacionados con la tripulación del límite, pero habla de, otros, de muchos casos pero informes que certifican que los ovnis son reales y sobre todo se basa en casos de pilotos casos de radaristas, casos que certifican y evidencian que esos objetos desconocidos hacen maniobras imposibles. Y eso, es, y que si tenemos permites, que insistir en eso. Así es, y si me permites, entro mucho, y tú lo recordarás también, en la línea de ese informe ya histórico que hicieron varias instituciones académicas francesas en lo que se dio a llamar Informe Cometa, y que llegó a idénticas conclusiones. Es decir, que los ovnis existían, que eran reales, que suponían una amenaza para el espacio aéreo y que eh, sus eh, evoluciones en la atmósfera terrestre no concordaban con ningún modelo de ninguna nación de la Tierra y que por lo tanto, y esta es la conclusión ellos si decían extraterrestre que donde se han cortado los militares eh, norteamericanos decían que solamente eh, que había la posibilidad de que fueran eh, naves eh, de origen extraterrestre yo no soy todavía tan optimista creo que hay una etiología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 muy variada dentro del fenómeno ovni, pero desde luego es un paso de gigante en la, eh, vamos a decir, eh, presentación en sociedad de que los ovnis no son ninguna tontería y hay que tenerlos en serio. Y la pena de lo de siempre, ¿no? que a pesar de que los pilotos, por su experiencia, pues unos testigos bastante privilegiados para saber discernir si es un vehículo conocido o no, lo que tienen ahí enfrente y por lo que antes estabas comentando de la velocidad y, y todas las maniobras que hacían cuando han intentado contar lo que habían visto les han intentado desprestigiar Mira, esto es muy interesante y hay un capítulo aparte dentro del informe donde eh, se, se barajan las repercusiones psicológicas dentro de las tripulaciones, no solamente los pilotos sino aquellos que intervinieron en el rastreo electrónico de, de, estos, eh, de estos ovnis tic-tac ¿no? y decían eh, que prácticamente rayaban el, el ridículo, es decir, que fueron prácticamente eh, desacreditados perdón, Y es, y es lamentable, ¿verdad? Porque como bien dice Silvia, estamos frente a personas que eh, están entrenadas eh, ya no solo para distinguir cosas, sino para además situarse en elementos de tensión muy eh, específicos. Estamos hablando de pilotos de combate que pueden entrar en cualquier momento en, en acción y enfrentarse Estamos hablando de un no identificado, pero la mayoría de scrabbles que se producen en los espacios, espacios aéreos de todas las naciones pueden ser desde aviones de contrabando a algunos que no han rellenado adecuadamente su plan de vuelo eh, que se debe de entregar a aviación civil y como no consta eh, su, su transpondedor, su identificación, el radar no los detecta como como algo amigo, y evidentemente entra en juego el dispositivo de defensa para interceptarlo. Si la identificación es buena, pues no pasa nada. Pero cuando el piloto llega ahí, se sitúa a pocos metros de esos objetos y distingue que eso no es de este mundo, ¡ostras! Debe ser muy fuerte. Y luego, claro, eres el marciano, eres el eh, que ve eh, platillos volantes y eres el ridiculizado no solo por, por la prensa sino también por tus compañeros Un informe, este informe del Pentágono que cuenta varios avistamientos algunos de ellos relacionados con el portaaviones en Imit. es un informe que reconoce la existencia de los OVNIs que no son terrestres, que hacen maniobras imposibles, un informe sobre el que hemos hablado aquí esta noche con Josep Quijarro en el Círculo Secreto Josep, muchas gracias Muy buenas noches, Hello. gracias a vosotros